Y, y por eso también que nosotros siempre pedimos pruebas. O sea, siempre hemos buscado verificar la realidad de las cosas. ¿Y cuándo vuelves o sea, a España? ¿Porque sigues en engotazo con España? Bueno, este, eso tú sabes que ya no depende de mí. <risa> Tenemos en este momento una cuarentena. Eh, bueno, no, sí, la, claro, las compañías aéreas este no están volando. Las fronteras están cerradas. Si esto pasa, ha sido un enorme placer volver a conversar contigo.